Música soñada.、Uh, Todos los viernes a las seis y media.、Uh, Nos no encontrás a en. FM La Carlatana h 98.5. d i c e que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. ピンサーです。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 Echando música soñada.、Uh -huh. Todos los viernes a las seis y media.、Uh -huh. Nos no encontrás en.、Uh -huh. FM La Charlatana 98.5. Dice que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. Hola, hola. hola. estamos en el programa de música, música soñada.、Eh. Y nuestros nombres son Lourdes, Mía, Mía y Llona. Qué bien ser. Se ve, Vamos a cantar、eh, la canción Bella, Bella de Wolfie de Es. Mi、sí, noticia s u cintura. Cuando v a l a s t a los dos, la quieren ver. q no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el vitrío. もう1つ。 ペゲーラーに見ていないで。 トゥディアル・ラ・シュフィー・ウラ、チ・コラ・シュフィー・ディア It's chucky t a chucky t a chucky t a chucky town. h u c k y t o w t chucky o w t chucky o w a chucky i t chucky town. chucky i t a chucky o n s chucky t o w chucky t o w o w a c a c k y t o u n i chucky chucky chucky chucky chucky chucky chucky A decir、eh, de, la, de la charlatana y el teléfono es FM Radio Charlatana y el teléfono es 46 12 733. 73 de、si、decían lo que me veían, tratándome todo todo, todo, todo, todo, lo que no tenía. Comencé a cantar mi coro con los hijos. もう一と見たらいいな。 Bueno, bueno, vamos a mandarle saludos.、Eh, Macarena. Y,、eh, yo también le quiero mandar saludos a Eli. A Agustín. Y. y、eh, vamos a cantar la canción bella de Wolfines. í、eh, Como. Bueno. El, el autor es w o l f i n e えい ボラッシュの顔 por t で s たことあ o r 私は私の身体が悪 a matar 私が家にいは、あなたの家にいるたの家 e いるときに、あなたの家にいるときに、あなたの家にいるときに、あにいるとたの家にいるときに、あ もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も s u s r al n a l Hey, si estás en Berizos, i n t o n i z a la charlatana, una radio que está chévere. La 98.5. Estás escuchando música soñada. Todos los viernes a las seis y media. Nos、ah, encontrás en FM la charlatana 98.5. Dice que de mí ya te olvidaste y de tu mente. Fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. e l a me la puede imaginar. Lo que hace cuando estás o l i t a Pero no le voy a preguntar. Y escucháis u voz cuando se agita. Por su manera de decir. Wolfine es un cantante y compositor colombiano. Es un cantante de r e g g a e t o n conocido. Artista. Prácticamente como Wolfine. ¿Quién saltó a la fama nacional e internacional con, con, un rep, con un repertorio de canciones? La fecha de nacimiento de Wolfine es 21 de diciembre de 1978 y de edad tiene 39 años. Y el nombre completo es. Andrés Felipe Zapata, Gaviria. Gaviria. Los álbumes son la versatilidad de la calle Wolfine. Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar, r e s c u c h a s u voz cuando... 「えらぴた」「フィ o のコメディア」 Y tu tema al 1550-83535. Sin dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela. Sin tiempos ni presiones, las cosas buenas s o las. 15, 50, 83, 535. Sin dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela. Sin tiempos ni presiones, las cosas buenas, solas, llegan. b l e o p a e d e s m e n i r Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer el, el programa que viene. Bueno,、eh, vamos a hablar de. Bueno, vamos a hacer lo que hicimos hoy: cantar una canción.、Eh, vamos a decir el autor, un poco del de, de autor. Y, y le vamos a mandar a saludos si queremos a, a amigos, familiares. Y. Bueno. Eh, bueno, yo le quiero mandar un saludo a, a mi hermana Camila y a mi mamá. Yo le quiero mandar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Saludos. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi perro. o <risa> s Bueno,、eh, no sé. Mañana a las seis y media. ¿Era? Sí, creo que sí. El, el viernes, viernes. a las s El i media? s y e viernes, sí. A las seis y media. Vamos, a, estar vamos acá. a hacer el programa de vuelta. Escúchenos. Escúchenos en la 98.50. Saltalo, libera, t o n a s l t a l o hay que limpiar la zona. Para volver a nacer otra vez. Para tomarte el pan. Tranca y bosque papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tomaste el palo. Bueno, nos,、eh, nuestra ahora, productora y opera, opera, operadora se llama Ali. Y le queremos mandar manda saludos. a ella también Y bueno, nada, era para eso. A la fila de Nicamino. せなた、けなめ querés、い l めどディコ え Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa. De aquella trampa.、Eh, nos, despedimos nos despedimos de música soñada. De música soñada. Bueno, chao. El, el, el programa, programa que, que viene a las seis y media. Vamos, y vamos a, a cantar la canción q u e llama. Que ahí va. わあ